Y, y le damos la bienvenida a uno de los máximos referentes que tiene el básquetbol profesional de Boca Johnny, ¿cómo andás? Mati Traversa soy, buen día Hola, buen día Mati Traversa, todo muy bien por suerte Bueno... Eh... Ayer hablábamos con, con, con Adrián Capelli y, y nos abría un montón de incógnitas que sabíamos que estaba ocurriendo, que, que estaban ocurriendo cosas en el club, pero no pensamos que íbamos a encontrar a, a un entrenador con la guardia tan baja. Eh, cuáles son las sensaciones que estás teniendo vos y que tiene el plantel. Te pregunto a vos como, como referente y como uno de los jugadores más importantes del plantel naturalmente, para que puedas eh, charlar con nosotros en nombre del plantel, básicamente. Sí, sí, como te decía eh, Adrián, eh, nosotros venimos no pasando un buen momento dirigencial porque, bueno, obviamente que el tema de las elecciones y todo el revuelo que eso conlleva en un club tan grande como Boca lleva a que por ahí se descuiden algunas facetas o algunas áreas, ¿no? Eh, nos tocó vivir esta parte del año nosotros, estuvimos eh, reunidos varias veces con un par de dirigentes Esos mismos dirigentes nos eh, transmitieron tranquilidad a la hora de darnos una, una solución que muchas veces fue en los tiempos acordados y otras no. Eh, pero bueno, obviamente que nosotros también sabemos eh, lo difícil que es estar en un club o como andar en un club como Boca, como nosotros lo podemos llegar a ver fácil, por ahí puede llegar a ser difícil, porque no solamente firma o habilita a una persona, sino hay áreas... Muy importante dentro del club, donde también viste para poder ponerle sacar un cheque de, de cobro de, de, de un jugador, tenés que hacer ponerle cuatro firmas. Esas cuatro firmas uh -huh. tienen que estar coordinadas. Bueno, es todo un tema que es burocracia del club, ¿no? Eh, sí, sí. Nosotros nos vemos afectados a la hora de ponerle, querer cobrar un, un sueldo eh, mucho más rápido de lo pensado, pero bueno. Eh, son todas esas cosas que van pasando eh, actualmente en los clubes por una cosa por otra por ahí hay uno que otro retraso y nosotros los profesionales siempre agachamos la cabeza seguimos trabajando pues nosotros no paramos de trabajar eh, solamente un día no fuimos a entrenar por reclamo eh, pero bueno eh, es así es la parte que nos toca vivir sí nosotros sabes que yo ni entiendo Lo, lo, lo que vos planteás, y vos desde sí. tu experiencia, eh, sí. conociendo además el mundo de Boca, sabés que, y, y, en el, y, y también la Liga Nacional conoce que tal vez por estas cuestiones de las firmas, de que va un pago aprobándose en distintas áreas, un pago puede demorarse un tiempo, eh, ha pasado en otro momento con algún extranjero, vos se lo podés contar a algún integrante del plantel que llega por primera vez a Boca Juniors si no lo conoce. Ahora... El, el desamparo, no tener con quién dialogar, el sentirte solo, el creer que ibas a participar de un proyecto y que tal vez hoy por hoy por esta falta de comunicación en definitiva que no se está teniendo y no tener un faro dirigencial a quien recurrir porque es lo que hoy el cuerpo técnico siente que no tiene y imagino que ustedes también, eso es lo que más eh, llama la atención en una institución tan grande y tan importante como Boca Juniors. Sí, sí, eh, yo te puedo responder desde el sentimiento o desde lo que a mí me pasa personalmente o, o, o un poquito en el grupo, que como bien decía Adrián, por ahí en muchos momentos nos sentíamos solos, no sabíamos a quién recurrir y de qué forma también, porque por ahí podemos conocer a alguno que otro dirigente de Boca, pero no sabemos si está ligado o no al, al Vázquez, no sabemos si decirle eh, nos falta hielo para el Vázquez o... Eh, si el tipo no da media, se da media vuelta y dice, yo la verdad, chico, hablo de fútbol y vengo a ver básquet porque soy hincha de Boca solamente, ¿viste? Y bueno, tiene razón también. Nosotros nos podemos meter en quejas a, a todas las personas que vemos rodeado a, al club, ¿no? Y vos imaginate la cantidad de personas que hay. No, pero va porque eh, hay muchas de ellas que van solidariamente a colaborar con ustedes. También, también eso, también eso. La gente, la gente, ¿viste? El apoyo... incondicional, por los colores, por el equipo, con uno que otro jugador también, viste, que, que se brinda al máximo de sus esfuerzos, bueno, todas esas cosas, todas esas cosas que vos eh, eh, podés abarajar, eh, nosotros las la sentimos, y a diario, viste, nosotros llegamos al club y ponerle no tener esa persona que decirle un día eh, que necesito tal cosa, Al otro día tampoco le podemos pedir porque tampoco sabemos quién está o, o a cargo o, o responsable. Entonces llega un momento que el desgaste ese es muy, muy, muy difícil de sobrellevar. Y después lo trasladas al juego, lo trasladas a la incertidumbre, como nosotros decimos, somos profesionales, pero en todo sentido, viste. Si nosotros vamos y cumplimos el rol nuestro como jugadores, después, obviamente que a fin de mes queremos cobrar nuestra plata como corresponde cualquier trabajador. Son muchos los atrasos, Jonathan. No, no, no, no, no, ya, ahora se pusieron más o menos, viste, eh, en, en campaña, no nos no pagaron y todo, pero bueno, obviamente que estamos atrasados, eh, no hablo de números ni de meses eh, yo, pero pero sí, algunos están más atrasados, otros están al día, eh, viste, los más chicos están al día, por suerte, eh, pero bueno, eh, son todas esas cosas que pasan dentro de un club, eh, vos, yo te puedo... contar la experiencia mía como jugador pero después la parte de dirigencial y la parte de, de términos del club yo no tendría que dar eh, la palabra a algún dirigente o al manager o a alguien por el estilo claro. que pueda explicar la situación no, yo no puedo ejemplo, hablar no, más allá parte de, de varios pastos. planteles importantes en Quimsa de Santiago del Estero y lo pongo como ejemplo aleatorio tomando, a ver, si estuviese hablando con Adrián Boccia le haría referencia a algún plantel de Lanús o de Peñarol de Mar del Plata ¿eh? seguro, que, que tomemos seguro. el ejemplo tal cual Y tal vez es mucho más sencillo, o era mucho más sencillo a vos como capitán de aquel equipo, como jugador referente de aquel equipo, eh, acercarte a algún dirigente de la institución y mismo al, pre al presidente, porque tenía la llegada para... Pero llegar a la dirigencia de Boca y no tener un vehículo de comunicación, entiendo inclusive que por el accionar político y por la importancia del club, bueno, le vas a ir a pedir agua para el Gatorade a, a Daniel Angelici, que es el presidente. pero no alguien tiene que haber en el medio para que se apuente hacia la comisión directiva, no al presidente en sí. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, eso, esos son las, eh, las sorpresas que nos encontramos. Por ejemplo, el año pasado no ha pasado tanto desamparo como venimos hablando de este año, ¿viste? Eh, eso, por eso, por ahí nos preocupamos. Y yo en mi segundo año en el club eh, y yo le conté la experiencia el año pasado, pero no le puedo contar eh, la historia de Boca porque no la, no la sé, no la sé eh, en cuántos años. Yo cuando firmé en Boca me dijeron esto, ¿viste? Esto es un relojito. Esto anda, es un relojito. Bueno, buenísimo. Y cuando van empezando a pasar cosas, todo decir bueno, pero ¿qué pasa con el, viste? con el relojito? Hay algunas cosas que no están tan bien, bueno, necesitamos, viste, que nos den las aplicaciones o de qué manera actuar, de qué manera también nosotros conocer eh, la forma de que van a trabajar, porque todas esas cosas, viste, uno no puede hacer planes, no puede hacer eh, eh, nada por el estilo, que uno quiera con, eh, conllevar con su vida familiar o, o negocio, lo que fuera, porque no sabes eh, en qué momento estás parado. Y eso es preocupante para nosotros, ¿viste? Nosotros la única entrada que tenemos de dinero es por jugar al básquet, por eso somos profesionales. Entonces todas esas cosas, eh, por ahí sí, es una incertidumbre, eh, pero no es solamente el dinero, sino... pasa también a la hora del día a día. No, no y también, también aquí los que días, están es en juego, de acuerdo a lo que manifestaba Capelli, y, al, y, y, y obviamente que hay una promesa electoral de que esto no ocurra, pero ya pasó con otros deportes, que la disciplina deje de ser profesional como lo fue, sí, sí. ahora ahora, sí, sí, como ya sí. ocurrió con la escuela Y para citar un sí, ejemplo, sí. Eh, y recuerdo sí, haberle sí, sí. manifestado esto al dirigente Carlos Aguas, al aire, y el sí, sí. propio Carlos Aguas, después de haber estado en alguna reunión con... con ustedes y, y también con el entrenador, eh, garantizaba dentro de la plataforma electoral la continuidad del básquetbol y que iba a haber eh, in, con inmediatez a que se confirmen las elecciones una vez que las elecciones se hayan realizado. Nosotros hablamos con Aguas justo la semana previa al acto ele eleccionario de principios de diciembre en Boca. Lo que no esperábamos era que llegue a esta altura del mes y, y, que, esa, y que esa situación ante la sabida salida ...de Jorge Paredi y de la gente que estaba trabajando hasta ahora... ...porque se sabía que el 4 de diciembre Paredi iba a dejar de estar... Eh... ...yo el lo decía frente. ayer en, eh, al aire, Jonathan... ...bien sí. mal regular Paredi y la gente que trabajaba con Paredi estaba... ...vos sí, podés sí, estar sí. de acuerdo no, con las cosas que hacía o cómo las hacía... ...o cómo las, la, las manifestaba, pero estar estaba... Claro. ...hoy, ante esa desolación, el panorama pensábamos en aquel momento... ...y, y reitero, retomando, cuando hablábamos con Aguas... ...que la, la continuidad del básquetbol profesional estaba garantido... y que iba a haber gente trabajando, y nos encontramos con, con un panorama que, que no es así. Claro, claro, sí, sí, sí, obviamente, obviamente, imagínate nosotros somos, viste, eh, parte del elenco, de ese elenco de protagonistas, en el cual nosotros también, viste, tenemos un futuro eh, programado, y la única manera que nosotros nuestro futuro eh, sea más próspero es que nosotros estemos unidos como equipo, y que los resultados sigan dando, porque la Liga Nacional, viste, no te respiro. Acá empiezan a pasar ahora a partir del 7 de enero para nosotros y empieza un partido tras de otro y, y un poquito que vos estás desenchufado del torneo te pasa factura. Entonces como que no todo se re, todo se va a hacer resolver. Obviamente nosotros vamos a tener que estar muy unidos como grupo junto con Adrián, <coughs> perdón, dándole el apoyo a, a Capelli, a Pagura y a Paco Festa de que nosotros vamos a entregarnos al máximo de nuestras posibilidades. ...para que vaya todo de la mejor manera... ...después la otra parte... ...ya no nos corresponde a nosotros... ...y nosotros no vamos a tener una solución... ...así que el, lo único que esperemos que... ...las cosas que pasen extra basquetbolística... Eh, ...se solucionen cuanto antes... ...para que el equipo también esté... ...con un grado de tranquilidad... ...y piense solamente y exclusivamente en el básquet. ...sí, que eso, eso, eso sería lo, lo, lo saludable... ...hablemos un rato sí. de eso... ...porque bueno, eh, el resto... Eh, ...sí me parece muy bueno... que tengan la posibilidad de, de manifestarlo públicamente, sin que moleste, porque es una situación que, que está ocurriendo, no deja de llamarme la atención que en un equipo y en una marca y en una institución tan importante en el mundo como es Boca Juniors ocurra de esto, me, sí. me, me, me llama poderosamente la atención que no haya un dirigente a quien el plantel profesional de una disciplina... Eh, que además el club invierte un, un, un, una buena cantidad de dinero para que esto esté y para que el socio pueda disfrutarlo y para tener presencia también en una competencia tan importante a nivel continental como es la liga, no, no hay una persona que eh, con, con la cual puedan interactuar. Pero bueno, no tiene que ver con, con, con mi opinión y, y, y, no, y no viene al caso. Pero eh, de, en lo deportivo, ¿cómo, cómo estás de, de, de la lesión? ¿Te pudiste recuperar? Sí, sí, sí. Mira, estoy contento porque estamos trabajando ya con el kinesiólogo, viste, toda la parte eh, física de recuperación de la rodilla. Eh, por suerte, la verdad que viene siendo una buena recuperación en los tiempos y forma que nos habíamos planteado. Eso está bueno también. Y obviamente que hay que tener paciencia. Eh, no voy a volver al 100%, pero sí ya voy a estar resumándole entrenamiento y minutos dentro de los juegos, viste, porque... Porque bueno, cada uno tiene que aportar, en el momento que esté, su granito de arena. Porque como decimos, esto lo construimos entre todos, ¿viste? Sí. Y Nico Ferreira hizo un gran trabajo estos cuatro partidos que estuvo casi completamente solo, con la ayuda de, de Nahuel Pasiotti y de Lucas Gargallo en muchos momentos jugando de sí. uno, pero no es naturalmente el equipo de esa manera, ¿viste? Y sobrecargar también a Nico Ferreira, que por suerte está en condiciones y es un tremendo jugador con una... con una presencia increíble y para hacerse cargo en ese momento de, del equipo ¿no? que, que viene levantada y venimos jugando verdaderamente mucho mejor como de lo que habíamos arrancado. ¿no? El, lo, lo hablaba ayer con Capelli en la parte deportiva saliendo del institucional y entiendo que no debe ser sencillo para ustedes no caer en el lugar común de, de, de que se mezclen las situaciones porque en algún momento se tienen que mezclar pero bueno, en, en tanto y en cuanto puedas. Desde el punto de vista deportivo, me decía Capelli, lo noté muy bajoneado a Capelli al aire, muy bajoneado. Quiero, quiero hacer la referencia. Eh, me decía, no, nos falta poco como para optimizar el equipo. Tal vez la salida de Atkins y la llegada de un perimetral con buen tiro, que pueda llegar a, a tener situaciones de definición de partido, a quien le podamos dar la bola y que tome alguna determinación en determinado momento del juego, nos puede dar un, un salto de calidad. Ahora, Eso venía también eh, emparejado a la situación de no saber con quién hablar eh, para saber qué presupuesto uno tiene y qué jugador contratar. Pero en lo que tiene que ver con la estrategia, tu visión de equipo, ¿crees que a partir de la salida de Atkins y si llegan a encontrar al jugador ideal que busca Capelli eh, para lo que es el calendario 2016 de la Liga en Boca, se puede dar un salto de calidad importante que tal vez es esa la ficha que... tal vez Maniatkin no lo hizo mal pero necesitan otro rol otro estilo de jugador en ese en ese puesto sí sí eh, como bien decía Adrián nosotros eh, no hablamos de nosotros como como club eh, llegamos a, a a tener una ficha importante en la posición de, de del alero titular eh ayuda base titular perdón Eh, la verdad eh, que nosotros haríamos un salto de calidad, obviamente que eso de, de traer un jugador importante y que defina los partidos todo dentro del funcionamiento del equipo va a venir muy bien y hay que acoplarse y adaptarse, eh, pero nosotros como decimos, nosotros estamos en competencia y jugamos de igual a igual a los grandes equipos que tienen eh, muy buenos equipos, juegan muy bien el básquet y nosotros... estamos ahí bueno ese saltito de calidad nos tiene que dar algún jugador diferente ese jugador diferente por ahí lo podemos encontrar en el extranjero que lo podemos cambiar después el grupo nacional está haciendo un esfuerzo eh, muy grande para, para estar a la altura de la circunstancia en una liga que se juega eh, muy corto tiempo de, de, de partido a partido de una competencia que no te da respiro porque eh, cualquiera le puede ganar a cualquiera entonces nosotros nos vemos las mismas posibilidades eh, siempre y cuando eh, alarguemos un poquito más el equipo Acti lo, lo hizo muy bien, la verdad que es un chico que se prepuso en todo momento por el equipo, eso se lo valoramos siempre, eh, pero bueno, obviamente que esto para nosotros no es un grupo de amigos, sino es un grupo de trabajo, y el grupo de trabajo siempre uno quiere eh, mejorarlo, y de esa manera, por ahí con un extranjero de calidad, nosotros podemos ganar un pasito más para estar mucho más cerca de los de arriba, Que, que lo que venimos Lo que venimos estando Porque obviamente que hay partidos muy importantes Que no nos alcanzan, claro Y eso es una realidad también ¿Y cómo, cómo le evaluás a la campaña de Boca hasta el momento? Teniendo en cuenta, o sea, sin dejar de lado Esta problemática que, que, que comentábamos Y detallamos en el inicio de la charla Pero bueno, también se puede hacer un análisis de lo deportivo, porque reitero el compromiso de ustedes, ninguno de ustedes dejó de hacer lo que le correspondía a pesar de la situación extraña que están viviendo. Entonces, ¿qué evaluación de, del equipo se hace? Mirá, yo no te puedo decir que, que estaría conforme, porque obviamente quisiera estar en un par de posiciones más arriba, eh, teniendo en cuenta que hay muy buenos equipos también en la zona sur, ¿no? Eh, como bien te decía, cada partido para nosotros er, era importante, para mí es regular la campaña, para mí es regular la campaña. Eh, ahora, podemos estar un par de escalones más, podemos estar un par de escalones más, podemos jugarle diferente al, al puntero que es gimnasia, obra, gimna, eh, San Lorenzo, Peñarol, sí. Le hemos ganado, de, de, de hecho. Sí, sí. Obviamente que después te cruza con la zona norte, tenés muy buenos equipos y todo. Nosotros si vemos un poco la, la zona sur, nosotros podemos escalar un par de, de escalones siempre y cuando estemos eh, pensando en grande, ¿no? Eh, pero como te decía, para mí es regular hasta ahora la campaña. Y, y considerás, como, como decía Capelli, que tal vez se armaron para cosas importantes y hoy por hoy producto de, de esta... de esta situación indefinida, eh, no pueden dar el, el, el, el salto de calidad. O sea, ¿considerás que, que, que se le puede dar pelea a, a, a Mende que no están tan lejos? Eh, porque terminar la primera fase con un récord positivo como el que tienen no, no, no está mal mirando de donde se parte la mitad de la tabla para abajo, inclusive entrando a playoff. Sí, eh, mirá, la liga es muy larga, en eso hay muchos vaivenes, Dentro de lo que nos pasó a nosotros, eh, no quita que si no nos pasaba eso nos podría haber pasado otra cosa, porque la idea, como te decía, es tan larga y tiene tantos condimentos extra deportivos que uno por ahí eh, la tiene que evaluar eh, al final de la competencia. Eh, hoy te puedo decir, si nosotros llegamos a dar el pasito de calidad con ese extranjero que, que, que van a contratar, esperemos que así sea, nosotros podemos estar dando pelea a cualquier equipo y... Eh, eh, compitiendo con, con los mejores eh, Y si no, también lo vamos a competir con los mejores Obviamente que eh, va a ser mucho más difícil eh, Mucho más desgastante Pero bueno, para eso nos contrataron En un club tan grande como Boca Y nosotros para eso tenemos que ir con la cabeza bien en alto A trabajar cada día Para, para dejar lo mejor de nosotros, ¿no? Bueno, ojalá, Jonathan, que, que todo esto se pueda Se pueda resolver lo antes posible Que... Que, que se pueda contratar el extranjero ayer hasta el propio Capelli ponía en duda la continuidad de Freeman porque no lo tenía no tenía asegurado el regreso del extranjero eh, entonces bueno oja, había, habían encontrado en él y ojalá que pueda continuar un, un buen jugador que, que se lo notaba identificado y comprometido con el equipo y, y que puedan normalizar esto de una vez por todas para para pensar solamente en el juego y Y reitero esto, si es solamente un tema, un tema de pago, no tomarlo con naturalidad, pero sí entender cuál es la situación, que ustedes bien la entienden, porque por eso siguen trabajando de la manera que lo hacen, pero la otra parte, un club como Boca, me parece que ya eh, debería haberlo, haberlo normalizado mucho tiempo antes de, de que ustedes salgan a, a contar públicamente en, en los medios de comunicación la, la lamentable situación que, que, que están viviendo desde el punto de vista... institucional, así que, que que todo mejore nos estaremos viendo pronto y, y que tengas un, un buen fin de año en familia Muchísimas gracias Matías por tus palabras comparto la mayoría de ellas y bueno, para ustedes también un buen fin de año y el 2016 lleno de de, de, de salud, amor y trabajo para para todos, así que, que entre todos colaboremos para para tener una vida mucho mejor Muchas gracias por la si Mandamos un abrazo grande, Johnny, saludos a tu familia Gracias, muy amable, igualmente